Noticiero 37 grados se encuentra con el alcalde de Dolores Tolima, el doctor Germán Betancourt, que acaba de realizar sus ferias y fiestas en su municipio. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal las fiestas que acaban de celebrar en su municipio?、Eh, muy buenos días para todos los seguidores de s t importante medio.、Eh, las fiestas, más que maravillosas, darle gracias a Dios porque fue un éxito total. No hubo una sola riña que registrar, multitudinario. Todo salió de, de, de maravilla, los, el acompañamiento de los turistas fue enorme, no contamos con, con problemática de, de ninguna índole. Y lo más importante es que nuestro municipio quedó con una imagen departamental en alto y a nivel nacional, porque fue protagonismo en todos sus espacios. Alcalde, la vía que usted,、eh, la vía que llega, llegando a valores que usted gestionó, que usted ayudó a, a arreglar, que gestionó con el comercio, con la entidad privada, ¿Sirvió bastante para la, para la realización de la fiesta? ¿Ayudó para que el turista llegara a la fiesta? Claro que sí, fundamental. La vía, las vías son desarrollo y esa, esa intervención que le hicimos a nuestra, a nuestra vía, la cual no, no nos correspondía, pero lo hicimos porque si la vía estaba en buenas condiciones, la gente se motivaba y efectivamente la gente se motivó. Fue mucho, mucho. De solo Bogotá fueron 16 buses de colonia, de Cali, de i Bogotá, de Neiva, de todas las colonias fueron、eh, los buses porque contaban con una vía de acceso buena a nuestro municipio. Bueno, alcalde dice n que no hay dinero en las alcaldías y de hecho no hay dinero todavía. ¿Cómo hizo usted para gestionar los recursos para realizar este importante evento? Mire, hay un tema muy clave. La gente dice, pues no tenemos plata. Claro que no tenemos. Pero las fiestas, aunque s e a diversión, es algo cultural. Nuestras fiestas estuvieron llenas de cultura y la gente necesita esos esparcimientos. Pero ¿qué pasa? No hay plata y que nos tocó ser muy creativo. Afortunadamente, tengo una amplia experiencia en esto y logré optimizar los recursos. Desafortunadamente, los municipios no cuentan con un proyect, proyecto sólido s s en el tema cultural, que es una, una de las faltantes que tiene el Estado. Porque si queremos paz, hay que invertir en cultura y en deporte. Y los presupuestos de cultura son. Son irrisorios son ridículos. Me tocó ser muy creativo, como les toca hacer muchos, y al debe, como, como les pasa a muchos. Bueno, alcalde, de otro lado, hay una noticia muy importante para Dolores que la hemos tocado, pero qué bueno sería tocarla de su propia voz y de su propio eh, conocimiento. Eh, Dolores fue incluido en el contrato plan sur del Tolima, algo muy importante para su municipio. ¿Cómo se logró esta gestión?、Eh, bueno, esta gestión fue un, un, una petición a gritos que desde hace más de ocho años estaba haciendo. Con el nivel, a nivel nacional, con los distintos, los distintos líderes de nuestra región, porque Dolores ha sido víctima, igual que muchos de los municipios que estaban dentro de este contrato plan en el sur del Tolima. Nosotros abordamos en distintas ocasiones al gobierno de, de departamental nacional y hay que reconocer que cada uno puso su granito de arena. El gobierno departamental actual también, pues, obviamente, solicitó. Y a todos nos tocó eh, eh, poner algo para que por fin incluyera a nuestro municipio, como incluyeron a Rovira y Alpujarra en este contrato plan, lo cual va a ser muy benéfico para la región y más que merecido. Bueno, alcalde, en este segundo t r i m e s t r e del año ya estamos casi en julio. ¿Qué viene para Dolores? ¿Qué viene la alcaldía de,、eh, de Dolores en cabeza del doctor Germán b e t a n c o u r t ¿Qué viene? Estamos、eh, terminando de organizar la casa, estamos elaborando proyectos, porque sin proyectos no hacemos nada, preparándonos para el p o s c o n f l i c t o porque es donde tenemos la oportunidad. Pero hay algo que tenemos muy claro: sin los proyectos no hacemos nada. Con los proyectos ya que estamos armando, esperamos de que este, este resto de semestre los concretemos y el año entrante empecemos a ejecutar, que es lo que necesita nuestro municipio. Alcalde, para finalizar, hoy se realiza el. La Gestión de riesgo s realiza la prevención para el fenómeno de la niña. Está iniciando el evento. ¿Qué espera y qué expectativas tiene? Bueno, las expectativas son muy grandes. Hay que tener mucho cuidado porque es un fenómeno muy fuerte, según lo que anuncian, y nuestro municipio se afecta bastante. Por eso estamos con todas las p i l a s puestas, con el Comité de Riesgos Preparado, Local, Municipal, y esperando que el gobierno no se quede solo en palabras, sino que lleguen las prevenciones a tiempo. Porque siempre es carreta, y carreta pero no llegan los recursos, y eso es lo que tenemos que tener: recursos para enfrentar esa crisis. Muchas gracias, alcalde.、E、igualmente a todos. Muchas gracias. Ya también r d e h hablamos.、No hablamos de